Señales del fin del mundo por supuesto señales del fin del mundo como no con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, deseando escuchar qué es esto de unas señales del fin del mundo del futuro, pero sabiendo el pasado, sabiendo sí. cómo viene a ser algo así como los anillos de los árboles eh, pero sabe, en el hielo en el hielo, o sea, sabéis que eh, en el planeta en la Tierra tiene sus propios mecanismos para dejar grabado muestras de todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia uno son los troncos de los árboles como tú muy bien dices, en los que los anillos de los árboles, aparte de indicar la edad de los árboles también eh, por su interconexión con, con la naturaleza, van dejando muestras fundamentalmente químicas de lo que acontece en cada año que ese anillo se ha formado. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los, los estratos del suelo o con las rocas, ¿no? los sedimentos, que or, originan por, por presión, originan rocas, estas rocas estratificadas, y en cada estrato, igual que ocurre en el suelo, pues hay muestras de lo que ha ocurrido en cada en momento de la historia de la naturaleza, de la Tierra. ¿no? Pues el, el hielo de los glaciares ocurre exactamente igual. Es un eh, documento que está ahí, un documento que los eh, científicos, los geólogos, utilizan para saber y para confirmar también qué es lo que ha ocurrido en determinados momentos de la historia del planeta. Eh, hay una, una profesora, Donnie Thompson, que es profesora de ciencias de, la, de, de ciencias de la Tierra, de la Universidad Estatal de Ohio, y además es científica en el Centro de Investigación Polar y Climática del de mismo estado de Ohio, que lleva ya unas cuantas décadas eh, investigando esto y llevando... Y, eh, comandando equipos de científicos a diferentes puntos del planeta donde hay glaciares y lo que hacen es que extraen eh, cilindros de hielo lo más profundo posible y a los que ellos llaman núcleos. Y en estos núcleos lo que hay son una serie de estratos, de, de capas de hielo que ha, se han ido formando a lo largo de la historia porque estos eh, realizan estas, eh, extraen estos núcleos de los glaciares que se supone que hacen millones de años están ahí presentes, veremos si duran mucho más tiempo, porque serán si, si logramos que, que perduren, serán testigos de lo que ahora mismo está ocurriendo aquí con esta pandemia que estamos eh, sufriendo. ¿no? Pero a lo largo de la historia, eh, en, en diferentes glaciares, en, en luego estos núcleos se conservan en unas eh, instalaciones especialmente diseñadas a una temperatura para que se mantengan estos, estos núcleos de hielo ir eh, estudiando poco a poco cada uno de estos estratos y hay una serie de similitudes que luego comentaremos pero evidentemente lo que ocurre es que estas, eh, estos núcleos, estas columnas de hielo glaciar eh, lo que atrapan a lo largo del tiempo en cada momento, en cada periodo de, de, de la historia van atrapando lo que la atmósfera eh, en la que están estos glaciares contienen, es decir o sea, Anillos eh, vienen a hacer algo así como discos, ¿no? Eh, Graban lo que como... pasa. Sí, exactamente. Es como si como si apiláramos, por así decirlo, a ver si nos hacemos una imagen, como si apiláramos un montón impresionante de CDs uno encima de otro, forman un, unas columnas de CD, una columna de CD, y cada uno de esos estratos, de esos CDs, mantienen una grabación, por así decirlo, para asemejarlo a, a esto de los CDs, eh, eh, una grabación de lo que ha ocurrido en la atmósfera en cada momento en el que se ha formado esa, esa capa de, de hielo en esa columna que se ha extraído del glacia y ahí los científicos eh, cuando lo estudian cada una de esos, de esas capas de esos estratos de hielo pues se encuentran microbios, bacterias, virus plantas y cuando las capas evidentemente esto es una sol, una pequeña columna de un, de, un, eh, de un gran glaciar si fuéramos a esa capa con, o a determinadas capas concretas eh, que, que son capas a lo mejor muy extensas, muy amplias muy anchas por, eh, de, de, de, de, de, eh, visualizarlo mejor pues eh, en esas capas se encuentran también incluso eh, restos de animales como ya hemos comentado en, en, en ahora estamos, estamos viendo lo de la, la película de la, de la edad de hielo El y no haciendo referencia al asunto de las películas yo creo que no te has dado cuenta pero has, has desvelado muchos misterios porque si No, porque muchas veces se ven documentales o se ven pelis como perfectamente perforan la maquinita correspondiente eso. y extrae esa columna de hielo. Eso. Y yo siempre decía, ¿y para qué extraen no. eso? ¿Es para ver eh, la densidad del hielo, para ver cómo se está derritiendo? Y resulta que no. Que, Pero, es para, que es para ver esto que estás comentando. Exactamente, es sí, la historia del planeta como se ve en otras eh, partes de, de, de, del planeta no la, la historia, porque eh, el, el hielo lo que eh, atrapa es lo que hay en la atmósfera en, en, en esa zona de la atmósfera en ese momento y entonces, fíjate, atrapa incluso, estábamos comentando que en, en algunas de las capas hemos visto cuando los, el permafrost el permafrost, estos eh, suelos completamente helados durante milenios y milenios, que ahora ahora se está deshelando, resulta que nos, ha, nos está descubriendo que hay eh, animales que se han quedado bien atrapados a lo largo del tiempo congelados, una vez uh -huh. muertos congelados ahí y, y, y, y estas capas de hielo también eh, evidentemente eh, en, en algunas de ellas existen estos animales, eh, también hablamos hace tiempo de lo, el, eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las zonas de los Alpes, donde sí, los, eh, los glaciares están devolviendo los cuerpos en vida de muchos alpinistas que fallecieron y que nunca se pudo eh, eh, localizar el, el cuerpo y que ahora está devolviendo la naturaleza en este deshielo. Y recuerdo incluso, no sé si recordarás tú, seguro que sí, que en una tertulia comentamos que por lo visto había bajo no. el hielo, creo que era en la Antártida, una especie de, de imagen la, les había salido que, que hacía lucubrar como que hubiese ahí una nave extraterrestre bajo el hielo y luego yo nada. Luego vieron que en realidad era un algo natural de, de, de la propia la profundidad. De hielo, claro, Pero sí, claro, eh. en ese momento, como sabes que puede quedarse atrapado o algo Todo, ahí, cosa. pues eh, claro, estaba claro. la gente como toda ilusionada diciendo por fin vamos a encontrar. A si por fin una, ¿no? y en, un en indicio, estar, por fin. Y en buen estado de conservación. Bueno, pues lo que ocurre es que, fíjate, que el, el, el, el, estas capas de hielo, este estudio, de estos eh, núcleos lo que actúan es como una especie de línea del tiempo y desde luego tenemos indicios de lo que ocurrió en el momento en que eh, comenzó la revolución industrial en, en la década en, en los años 1700 y pico ¿no? y, y o sea, desde tiempo muy antiguo también por ejemplo en, en, en, en estas capas se puede ver por eh, la mmm, concentración de diferentes químicos el momento en el que el ser humano empezó a, a agregar químicos eh, e, y estos fueron eh, al final eh, se vertieron a la atmósfera no y fíjate, o sea que claro, es que se chiva de todo sí de todo exactamente exacto, en, en, en estas capas hay eh, atrapados sulfatos nitratos que había en la atmósfera en cada época en cada momento y fíjate si, si es preciso que por ejemplo en 1970 Se, se promulgó la ley del aire limpio y cuando se puso ya en funcionamiento pues esto también lo atrapó, por así decirlo eh, eh, esta línea del tiempo estos núcleos de hielo porque eh, respecto a capas anteriores se empezó a comprobar que había una eh, disminución En el eh, de sulfatos en el, en el aire que atrapó, en la atmósfera que atrapó ese hielo respecto a épocas anteriores en la que eh, en, se empezó, por ejemplo, fue la época en la que se empezó, se prohibió el plomo en la gasolina y por tanto había menos plomo en la atmósfera, entonces comparándolo con estratos anteriores de hielo se comprueba que a partir de 1970 hay menos eh, plomo en la atmósfera de, del mundo, pero Yendo todavía más eh, atrás y para, para saber cómo se estudian estas estas núcleos de hilo. Hay, hay datos también de la peste negra, por ejemplo, fíjate, estamos hablando del año 1300. Eh, también había menos plomo y en, en, en estos momentos respecto a épocas anteriores y, y los eh, científicos cuando lo han estudiado y han intentado documentar dicen que probablemente eh, responde a que las actividades de minería y fundición disminuyeron bruscamente durante el tiempo de la Peste Negra porque cesaron prácticamente como está ocurriendo ahora con la actividad industrial ¿no? Sí, sí. entonces eh, eh, de repente eh, los, las, los niveles de concentración de plomo en esos eh, estratos de hielo son mucho eh, más bajos que en capas eh, que están por debajo de ese, de ese hielo ¿no? que, que, que, que se depositaron antes y, y también son eh, habrá documentos que ver, habrá que ver si queda algún rastro de eso que claro, se puede a eso porque... vamos a eso vamos al final vamos a ir un poco por tiempo, porque también os quiero hablar de, de que eh, también documentan los desastres naturales de la Tierra, como por ejemplo ocurrió en la Gran se eh, Sequía, que eh, está documentada entre 1345 y 1390, como los lagos y otras eh, aguas continentales se secaron, uh -huh. resulta que la composición de la atmósfera era mucho más seca, había mucho más humedad y más polvo, y entonces esto eh, Todo lo que estaba en contacto de la naturaleza con la atmósfera por lo documentó desde los anillos de los árboles que tú has comentado al principio Bruno hasta los eh, estratos de estos núcleos de hielo porque había eh, las capas de hielo en esta, de esta fase, de este periodo de la historia son mucho más delgadas puesto que en la atmósfera había mucho menos agua ¿eh? y además tienen un polvo más eh, intenso que es el proveniente de los fondos de estos lagos y aguas continentales que se secaron y hay un polvo mineral y cloruros y floruros mucho más eh, eh, presentes mucho más intensos que en épocas anteriores, que en estratos anteriores de esos núcleos de hielo, es decir que además hay una cosa muy interesante, fíjate, esto se ha documentado eh, en, en, dif eh, en, dif en diferentes glaciares del mundo, es decir en glaciares de China, en glaciares de, de los Andes peruanos y por ejemplo en glaciares de los hilos perpetuos del Kilimanjaro en África. Bueno, pues yendo a eh, estudiando es, es, estos núcleos, yendo al estrato que correspondería a la misma eh, época, resulta que la composición de estos estratos Es más o menos muy parecida, más o menos la misma. Aunque uno está en, eh, en Asia, otro está en Sudamérica y otros, eh, otros núcleos han sido extraídos de África. O sea, que es se decir, siguen por los mismos parámetros. Más claro, exactamente. Esto indica que la atmósfera de la Tierra responde a los mismos parámetros en la misma época. En, en el mismo periodo histórico que documentan estos estratos de estos núcleos de hierro. Y en cuanto a lo que decía, pues los científicos dicen que evidentemente este parón que ha habido en industrias, que ha habido en los motores de combustión de los automóviles y que eh, ha hecho que el aire esté mucho más limpio de dióxido de nitrógeno y dióxido, dióxido de azufre, que hayan disminuido las concentraciones en la atmósfera de estos dióxidos, pues que evidentemente el hielo los va a atrapar. Y dentro de 100, 200 años, si es que el hombre eh, permitimos que sigan existiendo los glaciares, bueno, pues a ver si el 100, sigue dentro de 100 o 200 años, eh, los científicos que extraigan los núcleos de hielo, cuando eh, eh, analicen el estrato correspondiente a 2020 evidentemente esto debe demostrar que hay menos dióxidos en, en, en estos estratos que en dióxidos de años, en, en capas anteriores Sí, porque la verdad es que el mundo eh, no es una cuestión en un sitio no, no, el mundo entero se ha parado y eso tiene que quedar un registro, si sí, hay evidentemente unas diferencias en la contaminación unas diferencias en el CO2 unas diferencias no, no en, CO2, en determinados perdona, no, no. alimentos también lo va a haber aquí, ¿no? No en el CO2, porque el CO2 responde a otros parámetros es decir, la, la contaminación por CO2 es decir, esa sigue igual prácticamente porque la degradación el, el, el, lo que ha hecho el, el hombre eh, en todos estos años atrás, a nivel de CO2 ha, hemos destruido tantos hábitats tantos árboles, tantos bosques, eso que prácticamente eh, eh, ha variado, sí pero muy relativamente, lo que sí ha sido asombrosamente, lo que ha variado asombrosamente es todos estos dióxidos de azufre de, de, de, que, eh, que son, responden a la contaminación de las industrias y la contaminación proveniente de los motores de combustión. Esto o se ha pegado un bajón que que es alucinante, ¿no? Claro, y que, es que recuperaremos en cuanto nos pongamos en marcha. Evidentemente. Sí, claro. Y recuperaremos y multiplicaremos, ¿eh? porque para querer revolver a lo de antes, ¿eh? pues vamos a eh, ir a más velocidad to todavía, creo yo, ¿eh? Creo yo. Sí, sí, sí. Eso es una de las cosas que, que los, sí. los expertos dicen, que vamos a acelerar y vamos a presionar al, al, al planeta mucho más de lo que estamos haciendo antes, eh, haciendo antes porque vamos a intentar recuperar en tiempo récord y ponernos al mismo nivel que estábamos antes o incluso. Madre que, mía, a, a qué, peligro. qué peligro. Va a ser, va a ser, va a ser muy peligroso, sí. Vamos a estar al tanto de que. Porque vamos a ser testigos en eh, ese momento. Estamos siendo testigos eh, de una parte de ese momento a nivel natural. Estamos eh, diciendo natural. registro en la tierra, registro en las cosas, en el hielo en este caso. En todos eh, lados. Eh, esos eh, registros, ahora evidentemente, son unos, eh, pero por lo que pasan dos o tres meses, eh, no se puede hacer un todo. Habrá que ver si hay una diferencia de antes y de después, si esa diferencia hay una reducción en los eh, contaminantes, vamos a decirlo así, y eh, o un aumento posterior, o si al recuperarse la actividad económica se está recuperando y estropeando más eh, la Tierra eh, después. Bueno, pues nos no, queda mucha no. información y nos vas a contar muchas cosas, eh, porque pues sí, anda que... No, como... que que no hay como, cosas que hay decir Sí, como hagamos manifestaciones en coches, desde luego, sí. inmediatamente el medio ambiente va a estar muy agradecido. Sí, bueno, como eh, decían, hay menos eh, contaminación y eso. Vamos a sacar todos los coches, ¿no? Sí, exactamente. Ay, de verdad, que, el ay, por Dios. Javier Sevillano, señales del fin del mundo. Javier, mil gracias. Mañana repites, ¿eh? Mañana hacemos otra cosita. Venga, chao. Hasta luego.